Her、radio Show. Mile after mile, allies regaining control Your city s h n u ruin some people in need, still you go on as before f o e e t or defeat, m i l e after mile, a l l i e s returning the land、Lights. Hide on the ground as t coward you are、Lights. One day we'll come in for you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 A través de metalpr.com Heavy Metal Mansion con bases en San Juan, Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos a esta noche donde estaremos disfrutando de 120 minutos de puro heavy metal. Eso que nos apasiona tanto y que nos hace mover el corazón y le llamamos metal pesado. Bienvenidos, gracias a todos los que nos han sintonizado en esta noche.、Eh, estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal PR.com, pero también estamos encadenados y transmitiendo a través de c e s a l Radio Rack.com, que se estará transmitiendo nuestro programa a las 21 horas en Bolivia. También los lunes a las doce del mediodía, a través de Asaltomata Radio Rock.com, e s t a r e m o s transmitiendo en España. Los lunes a las seis de la tarde, a través de Seno.fmmetalcorrosivo.com, estaremos en México. Los lunes a las 22 horas estaremos en Buenos Aires, Argentina, a través de frecuencia online radio.com. Y los martes a las 21 horas regresamos a Bolivia a través de Cesar Radio Rock The Classic. Así que Heavy Metal Bunker a través de MetalPR.com y todas sus afiliadas que se han encadenado con nosotros. Para poder transmitir y llevar Heavy Metal Bunker Radio Show a diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Así que un saludo a toda esa gente de Bolivia, de España, de México, de Argentina y de Puerto Rico, de Estados Unidos y de cualquier otro rincón del planeta que nos estén escuchando. Muy bien, mi gente, aquí estamos y. Hoy, en tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, se celebra el Día de los Padres. Así que quiero enviar una felicitación y un abrazo muy especial y muy caluroso a todos esos padres metaleros. No solo a los padres biológicos, sino también a todos esos padres de crianza, esos padres que han aportado su figura masculina, su apoyo, eh, su eh, amor y, sobre todo, esos que se han hecho cargo, ya sea de sus hijos biológicos o de sus hijos de crianza. Eh, también, ¿por q u e no? Vamos a incluir a esos padres que se han hecho padres de、eh, pequeños hijos de cuatro patitas. Sí, ahí me incluyo yo, que tengo una hija de cuatro patitas. Hay gente que dice: Mira, el tú tener una mascota, eso no te hace padre. Bueno, yo hago más por mi bebé de cuatro patitas que muchos padres biológicos lo que hacen por sus propios hijos. Así que. Un abrazo bien grande a todos esos padres metaleros que se hacen responsables de sus crías, que se hacen responsables de su paternidad y que están al lado de sus hijos, ya sean biológicos o de crianza. Porque la figura masculina no es sustituible por ninguna otra figura. ok Lo siento, chicas, yo sé que ustedes hacen grandes cosas. Son de admirar, pero papá es papá y papá o está o no está, pero no puede ser sustituido. Sorry.、Eh, pero sobre todo quiero enviarle un abrazo grande, grande, grande, con mi corazón abierto a mi Señor Padre, que difícilmente está escuchando el programa, pero que Él sabe que lo quiero, que lo adoro y que en la distancia, pues siempre lo tengo. En mi corazón, ok. Así que hoy felicidades a todos los padres y hoy vamos a tener un programa de madre. Así que vamos, vamos a comenzar. Y ya en nuestra introducción, comenzamos con Fuego. Comenzamos con nada más y nada menos que la banda Sabatón de su álbum Primo Victoria del 2005. Estábamos escuchando el tema Range of Terror. Un temazo de lo que, en mi opinión, es el mejor disco de sabatón de toda、eh, la trayectoria que, está, que estos muchachos llevan、eh, en la industria del, del metal. ¿okay? Muy bien, pero vinimos a escuchar música. Así que por ahí nos vamos. Vámonos con un bloquecito clásico. Para toda esa gente de la vieja escuela, y nos vamos con nada más y nada menos que con los papás del heavy metal. Vámonos con Black Sabbath. La radio online del rock se llama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 Para esas personas que nos acaban de sintonizar, les s a l u d a su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. También estamos transmitiendo a través de c e s a r Radio Rock.com en Bolivia, de Asalto m a t a Radio Rock.com en España. de Metalcorrosivo.com en México, Frecuencia Online Radio.com en Argentina y también en César Radio Rock.com, The Classic en Bolivia. Así que esas son todas nuestras afiliadas e n c a d e n a d o s con nosotros, distribuyendo la palabra del heavy metal a través de Latinoamérica y de Europa. Muy bien, mi gente. Este bloque fue bastante clásico.、Eh, nos fuimos con los papás、eh, Black Sabbath. Sin embargo, lo que estuvimos escuchando, pues eh, eh, realmente fue un tema del álbum Seven Star de 1986. Este álbum, en realidad, no era un álbum que se desarrolló. Para, as, para lanzarlo bajo el nombre de Black Sabbath.、Eh, la idea original de Tony i o m m i era、eh, lanzar un disco solista.、Eh, fíjense que en la alineación de este disco, él es el único miembro de Black Sabbath. Este, la alineación de este álbum cuenta con obviamente Tony i o m m i en la guitarra,、eh, Glenn Hughes en, en la voz, con Dave Spear en el bajo, con Eric Singer. En la batería y con Jeff Nichols en, el, en los teclados.、Eh, es el primer álbum que se graba de Black Sabbath sin Geezer Butler, porque el, la idea original no era un disco de Black Sabbath, sino un disco solista de、um, Tony i o m m i Sin embargo, por presiones de Warner Brothers y del mismo manejador de la banda, Eh, lograron hacer un acuerdo、eh, donde el álbum se lanzó bajo el nombre de Seven Star、eh, Black Sabbath Fishering、eh, Tony i y o m i Que después lo del Fishering lo eliminaron y simple, se, sencillamente se lanzó bajo el nombre de Black Sabbath. Y aparece como un álbum dentro de la colección y la trayectoria de Black Sabbath, pero en realidad. Es un álbum que se hizo como un disco solista de Tony Ayomi. Y, y así lo debemos ver, ¿no? Un excelente álbum. Es un álbum bastante subestimado.、Eh, la fanaticada、eh, fiel de Black Sabbath, pues no lo vio con buenos ojos. Ya que básicamente ningún、eh, otro miembro de Black Sabbath estaba. Pero、eh, la realidad es que es un buen álbum.、Eh, tiene un. u n Alineación a espectacular a Eric Singer, actual baterista de Kiss, tiene a, a Glenn Hughes, ex de e Purple.、Eh, así que、eh, es un buen álbum, es un buen disco para aquellos coleccionistas y las personas que、eh, sabemos valorar lo que es la buena música de, de estos artistas. Pues esto es un, es un buen álbum. Después nos fuimos con Mr. King Diamond. De su álbum Fatal Portrait de 1986, nos fuimos con el tema The Candle.、Eh, como ustedes sabrán,、eh, muchos de estos discos clásicos de King Diamond pues, han sido remasterizados y relanzados. Eh, en 180 grados,、eh, en, en 180 gramos en, en vinilo, inclusive en vinilos de colores rojo, azul, verde, no sé de qué otros colores.、Eh, los he visto en las tiendas, suenan muy bien, suenan muy, muy bien、eh, y se ven de lo más bonito. Así que aquellos coleccionistas que quieran tener esta versión, pues、eh, están ya、eh, casi, no sé cuántos de ellos, pero. Por lo menos los discos clásicos están, están ya disponibles. Y cerramos nuestro bloque con Mr. Ronnie James Dio. De su álbum Sacred Heart estábamos escuchando precisamente la canción Sacred Heart de 1985. Ese fue el año,、eh, fue en 1986 cuando yo vi p a u l primera vez. Eh, a Ronnie James Dio en vivo para el tour del disco Intermission.、Eh, pero este disco Sacred Heart es、eh, quizás uno de los últimos extraordinarios álbumes que sacó en su carrera solista. No es que los que haya después no sean buenos, pero lo que ha sido el Holy Diver, The Last in Line,、eh, Sacred Heart son discos impecables. Muy bien, así que con eso terminamos este bloque,、eh, bastante clásico, pero vamos a seguirlo, vamos a seguirlo clasicón por ahí. Y nos vamos a mover ahora con una de las bandas más aclamadas y una de las bandas que se ha convertido en、eh, una de las bandas más exitosas del heavy metal en la actualidad. A pesar de que es una banda que viene desde principios de los 80, que fue parte de lo que era el movimiento del New Wave of British Heavy Metal, e s t a m o s hablando de Iron Maiden. It begins To change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. Someone's always there. de Bolivia para el mundo, César Radio Rock. Yes, people, we're back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muy bien, estábamos escuchando un bloque ahí con cosas clásicas también. Hoy estamos medio clásico. Hoy, hoy, hoy estamos con e s avena、eh, media ochentera. Así que comenzamos este bloque con、eh, nada más y nada menos que con Iron Maiden. Iron Maiden que comenzó bien temprano, pero bien temprano, en los años 80, incluso antes de los 80,、eh, pero ya para los 80 habían、eh, grabado su, su primera producción. Fueron parte. De lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal, y dicho s e de paso, es una de las únicas dos bandas que lograron trascender masivamente de ese movimiento. Hubo otras bandas que lograron también、eh, trascender, pero masivamente simplemente fueron Iron Maiden y Def Leppard. Pero de los dos, Iron Maiden simple y sencillamente ha acaparado lo que es、eh, la atención mayoritaria de lo que es la industria del heavy metal. Hoy por hoy, Iron Maiden quizás puede ser considerada como una de las bandas o la banda más importante de heavy metal en la industria. Cada vez que los vemos en vivo, suenan mejor. Que lo que sonaron el año anterior o el año anterior. Entonces estábamos escuchando del álbum Fear of the Dark de 1992, estábamos escuchando precisamente el tema Fear of the Dark. Después nos fuimos con otra banda que también fue parte del movimiento de New Wave of British Heavy Metal y en aquel momento se llamaban Son of a Bitch. Pero hoy lo conocemos como Saxon. Saxon también fue otra de las bandas que pudo trascender de lo que era el movimiento de New Wave of British Heavy Metal. Su trascendencia ha sido、eh, constante durante todas estas décadas. Sin embargo, no ha sido una trascendencia masiva, como en el caso de Iron Maiden. Sin embargo, tiene su fanbase, o se ha mantenido. De una manera clásica, y al día de hoy, Saxon en vivo sigue sonando tan brutal como sonaba en sus mejores días o en sus tiempos de comienzo. Así que teníamos a Saxon de su álbum Demon and Leather de 1981, escuchábamos Princess of the Night, y después nos fuimos para Colombia. Y nos fuimos con nada más y nada menos que con la banda Kraken. Kraken de su álbum Una leyenda del rock de 1999. En la voz del fenecido Elkin Ramírez, quien falleció en el 2017. Estábamos escuchando el tema No te detengas. Kraken, una de las bandas legendarias. De Colombia,、eh, quizás si no es la más importante, una de las más importantes en la historia del heavy metal en castellano en nuestra、eh, hermosa Colombia. Así que ahí teníamos este bloque、eh, medio clásico también. Muy bien, vámonos entonces con nuestro próximo bloque. Nos vamos a ir con una banda. Que me gustaba mucho, me gustaba mucho cuando comenzaron esos primeros álbumes, fueron extraordinarios y tuve la oportunidad de poder verlos en el 2008 por primera vez. y、eh, Me gustó mucho la presentación que hicieron. Vámonos con Sonata Ártica.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 Por aquí, por aquí es que estamos en el rinconcito de metalpr.com. Aquí está Heavy Metal Bunker Radio Show con su amigo Dark Nerudas. Muy bien, gente. Este bloque que estuvimos escuchando lo comenzamos con、eh, una banda que. Yo descubrí c o m o en el 2001 aproximadamente, creo que fue para su disco Silence en el 2001. Estamos hablando de la banda Sonata Ártica. Yo descubro esta banda y、eh, me gustó mucho lo que escuché. Eh, continué eh, dándole seguimiento y en el 2008 tuve la oportunidad de poder、eh, verlos en vivo en la gira de su disco Unia. Y me pareció excelente, me pareció una extraordinaria banda,、eh, una fuerza, una energía.、Eh, los temas eran excelentes, los músicos, pues a otro nivel. ¿Qué pasó después del disco de Unia? Yo no sé. En mi opinión personal, la trayectoria de Sonata、eh, Ártica se divide en antes. Y después del álbum Unia del 2007. Sonata Ártica simple y sencillamente dio un giro que nadie sabe para dónde. En mi opinión personal, no me gusta para nada lo que Sonata Ártica está haciendo actualmente. Su último álbum de 2019 me parece un desastre. Me parece que Sonata Ártica quiso inmiscuirse en el mundo de lo romántico, en el mundo así como que del, del rock pop、eh, comercial. No, no sé, hasta dejó de tocar teclado.、Eh, era hasta la imagen de la banda, era otra, simple y sencillamente dejó de ser lo que fueron. Muy decepcionante para mí porque、eh, Sonata Ártica estaba. En ese momento en que comenzaron a surgir todas estas nuevas bandas del mundo del power metal,、eh, que comenzaron a salir los Camelot, los Sonata Ártica, los Sabatón y todas estas bandas, Sonata Ártica era una de mis favoritas. ¿Qué pasó? Pregúntenle a Tony Caco, porque de verdad que para mí ha sido una decepción muy, muy grande. Pero. Seguimos escuchando lo que eran sus buenos álbumes, sus primeros discos que son extraordinarios. Y de su álbum Eclíptica de 1999, estábamos escuchando el tema Eight Commander, un temazo que en vivo sonaba simple y sencillamente brutal. Después nos fuimos con una banda、eh, de lo que llamamos The New Wave of Traditional Heavy Metal: Estos son la banda White Wizard. De su álbum Infernal Overdrive del 2018, estábamos escuchando Chasing the Dragon. A mí, simple y sencillamente, desde que escuché White Wizard por primera vez, me cautivó, me encantó.、Eh, no solamente por、eh, las, las temáticas, la velocidad, la fuerza de su、eh, música. Pero me parece que、eh, tiene uno de los mejores guitarristas que existen en este momento en lo que es el movimiento del nuevo Traditional Heavy Metal.、Eh, simple y sencillamente espectacular. Y siempre que pongo alguna canción de White Wizard, tengo que decirlo. Y cerramos este bloque con nada más y nada menos que con B8. De su álbum El Fin de los Inocuos de 1986, e s t a m o s escuchando La Gran Ramera. Así que nos fuimos para Argentina a escuchar AB8, la banda que fue fundada por el señor Osvaldo Civiles, quien、eh, lamentablemente muriera en el 1999. Pero que también fue el fundador de la legendaria banda Orcas. Así que ahí teníamos el cierre de nuestro bloque con B8. Muy bien, vámonos entonces. Vámonos con otro bloque que lo quiero comenzar con algo un poquito progresivo. Hay gente por ahí que le gusta la música progresiva. Tengo ahí a mi amigo Juan Carlos, que lo veo siempre posteando cositas progresivas. Eh, así que le dedico este tema、eh, a mi amigo Juanqui, el hombre de la lucha libre. Este, así que vámonos, vámonos con este, esta banda que suena de esta manera. He's p e e c h l e s s speaks... La principal emisora metal de Puerto Rico, esto es. metalpr.com Heavy Metal m a n s i o n Ay, ay, ay, mi gente, qué bloquetazo acabamos de sonar aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Comenzamos progresivos, comenzamos con una de las grandes bandas de lo que es el metal progresivo moderno. Y esta banda se llama Symphony X, con nada más y nada menos que con Michael Romeo en la guitarra, una bestia en la guitarra. Y de su álbum The Damnation Game de 1995, precisamente estábamos escuchando el tema The Damnation Game. Este es su segundo álbum. Un álbum que tuvo muy buenas críticas, ya que el primer álbum de Symphony X, sus críticas no fueron malas en términos de que no sonaban bien, pero las críticas más bien estaban inclinadas a que tanto、eh, la música como la ejecución de Michael Romeo se parecía demasiado a la música de Invade Malstein. Entonces, eso no los ayudó mucho. Ya en este álbum, d e Damnation Game,、eh, Michael Romeo comienza a poner un poco más de su,、eh, de su acento, más de lo que es suyo, y a alejarse un poco más de i n v a y Marston, lo que le dio、eh, unas muy buenas críticas a este álbum. Y quienes han seguido la música de Symphony X, pues ven que cada vez más Symphony X fue teniendo su propio、eh, color, su propia textura, su propia. Personalidad y es un bandón de cuatro pares para todos aquellos amantes del de metal progresivo. Después nos fuimos con una banda que también es parte del New Wave of Traditional Heavy Metal, pero específicamente en el Doom, y estamos hablando de la banda canadiense Smolder. Smolder、eh, lanza un EP ahora en el 2020 que se llama Dream Quest End. Y de ahí estábamos escuchando el tema Cage of Mirror.、Eh, Cage of Mirror, que es un tema que le queda espectacular, pues es un cover de la banda Manila r o a d Y les queda simple y sencillamente brutal. Y cerramos este bloque con la banda española Muro. De su álbum Pacto de Sangre de 1992, nos fuimos con un temazo que siempre me ha gustado mucho. Y esto se llama Muerte por Muerte. Así que con eso cerramos este bloque. Que fue bastante variado: del Symphony eh, eh, Progresivo al Doom y al Castellano. Así que estuvimos ahí moviéndonos bastante. Pero nada. Vámonos a poner un poco de fuego porque hace tiempo que no le meto candela a esto aquí. Hace tiempo que no le metemos b r a s a s de fuego y vámonos con este bloque candeloso. Y nos vamos a ir nada más y nada menos que con los papás de trash metal Metallica. e l pesado lo encuentras aquí. AC Loud. Con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 10 de la noche. Escuchas clásicos del heavy m e t a l A través de AC Rock. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e z c l en español. Todos los jueves a las 10 de la noche. Por AC Rock Radio. Sí, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y es, venimos de escuchar un bloque fuerte, pesado y candeloso. Un poquito de trash metal para darle sabor a esto aquí. Y comenzamos este bloque con nada más y nada menos que con los papás del trash metal Metallica. De su álbum Ride the Lightning de 1984, estábamos escuchando el tema Creeping d e a t h un temazo de uno de los álbumes icónicos de Metallica. Después nos fuimos con nada más y nada menos que con Sodom, los alemanes, miembro del Teutonic Four. De su álbum Agent Orange de 1989, estábamos escuchando el temazo Agent Orange, un temazo de Sodom. Y cerramos este bloque con uno de los representantes de la escena del trash metal de la Bahía de San Francisco, y estamos hablando de Forbidden. De su álbum Forbidden Evil de 1988, que fue su álbum debut, dicho sea de paso, estamos escuchando Chalice of Blood. Un temazo de una gran, gran banda.、Eh, parte de lo que fue la escena del trash metal de la Bahía de San Francisco. Así que cerramos este bloque que era puro trash, representando. Las tres escenas más importantes del trash a nivel mundial. Muy bien, mi gente, me dice mi relojito de arena que no me queda tiempo para más. Así que les deseo a todos que pasen una extraordinaria semana.、Eh, no se olviden que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Estamos a través de AZ Rock en AZRockRadio.com con AZ Loud. Una hora de puro rock clásico para que se entretenga antes del fin de semana. ¿okay? Y nada, cuídese mucho, protéjase, proteja a su familia, pásela bien. Felicidades a todos los padres en su día, que sigan disfrutando. Yo los dejo y nos escuchamos la semana que viene. El próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. En Heavy Metal Bunker Radio Show. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta la vista, baby.